Hola amigos, bienvenidos al show, damos comienzo a un nuevo programa de esta semana y vamos a hacer un especial hoy eh, recordando música de películas de los 80. Muchos de los films que veíamos en la década de los 80, algunos los marcaban por, por la temática o por sus actores, pero muchos de ellos no nos acordamos de la película pero ni de media escena de esa película, pero cuando suena la canción se nos viene el título de la película a la mente. Pero el comienzo lo vamos a hacer con un clásico, pero clásico clásico de la televisión de los 60, los 70 y los 80. Inconfundible Inconfundible tema de La Pantera Rosa, composición instrumental de Henry Mancini, escrita como el tema de la película de 1963, La Pantera Rosa, lo que dio inicio a esa enorme, esa fabulosa Eh, serie que hasta el día de hoy la seguimos viendo en algunos canales retro del cable. Posteriormente nominada para el Oscar a la mejor banda sonora en el año 64. El personaje del dibujo animado del mismo nombre creado para los créditos de apertura de la película fue de David Patier y Frits Frerens y fue animado a a ritmo de la canción, ¿eh? Es solo de tenor de saxofón fue interpretado por Black Jackson eh originalmente. Aquí The Big Panther, tema central de La Pantera Rosa. La película Wishim, film del año 1982. El protagonista del film, Lai Maiwai, le pide la mano a su novia, eh pero lo dio de una manera nada normal. Pues para que todo salga perfecto no se le ocurrió mejor idea que traer a Kiss para que le cantara mientras le pedía la mano a su mamá. Aquí está Kiss Equals Made for Loving You de la película Wilhelm del año 1982. There's so much I want to do and it's nine. I want to lay Salón es cantante, actor, guitarrista y compositor norteamericano hermano del actor Sylvester Stallone. Aquí vamos a compartir una película de él de 1984, la música, la película del año 1984 protagonizada por John Travolta, titulada Sobreviviendo, ganadora del Globo de Oro a mejor canción original y nominada también al Oscar, aunque no lo ganó, pero fue nominada. Frank Stallone entonces far from over Flashdance What I'm Feeling, que sentimiento, es una canción interpretada por Irene Cara, compuesta por Giorgio Moroder, Irene Cara y que fuerza y utilizaba para la película Flashdance estrenada en el año 1983. Es uno de los temas más representativos de la década de los 80 sin ningún tipo de lugar a dudas, principalmente porque también le brindó un premio Óscar a la película Ganó también un premio Grammy por mejor interpretación vocal femenina. Creada especialmente para la película Flashdance, se ubicó número 1 en las listas de popularidad de los Estados Unidos y segunda en las listas de popularidad del Reino Unido. Irene Cara What are you feeling? Y desde la banda sonora de la película Top Gun, del año 1986, Phil, que fue nominado para varios premios Oscars, la banda estadounidense Berlín interpretaba este tema, Tag me, Brad, Hawaii. La banda fue formada en California en el año 1979 y liderada por la candidata Terry Noon. Y su canción más conocida y más famosa hasta la fecha mundialmente es justamente esta, interpretada en la banda sonora. En la banda sonora tema central de la película Top Gun del año 1986. y el turno ahora de Kenny Loggins y su tema Footloose. Tema central de la película estadounidense estrenada en el año 1984, dirigida por Robert Rosy y protagonizada por Kevin Bacon y Lori Singer y que está ligeramente inspirada en hechos reales ocurridos en una pequeña comunidad rural religiosa eh de Oklahoma. Eh la comunidad de Almore City en en los Estados Unidos Kevin logging Fatlus Corazón Ardiente es una canción de hard rock de la banda estadounidense Survivor, compuesta por Frankie Sullivan y Jimmy Petric, con la interpretación de su reciente vocalista en aquellos años Jimmy Jamison. Publicada el 1 de noviembre de 1985, es el tema principal de la película Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone. Aquí Survivor y este Burning Heart. El final hoy con el clásico sonido, el característico sonido de la serie de 007 James Bond. Eh dotado de de firmas de autores musicales reconocidos. El tema musical de James Bond es uno de los más populares del cine, reconocido por el público adicto o no a la serie, el conocidísimo tema de 007 hasta donde se sabe fue compuesto por Monty Norman, pero desde la primera película fue tocado por la orquesta de Johnny Barry, quien le hizo arreglos y durante años eh, se pensó que era el autor hasta que bueno, después es un poco que eh, Monty Norman había sido el autor de esta pieza formidable de el cine de música de cine eh como lo es el James Bond, el tema central de la película James Bond 007. Con él finalizamos este Bienvenidos al show.